Se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día se nos rompió el amor Tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas du poco jamás duró una flor dos primaveras me alimente de ti por mucho tiempo nos devoramos bien Como fiera. jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un frujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió la voz.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 Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como piedras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno niega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos inmensados, se nos rompió el amor mi to